Pondré las melodías en la calle porque puedo regalar.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 se transforma en billetera a berrer por los rincones de dos siglos de torpezas a abrazar a mis amigos combatiendo y hoy los corazones labran Son idénticas las almas aunque no podamos ver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 Con, con alguien más uh -huh. y qué nos vas a compartir ahora no sé qué, qué puede ser a ver. algo de algún marplatense algún marplatense tipo sí. Astor Piazzola por ejemplo dale dale sí sí sí te iba a decir Guillermo Vilas pero no <risa> <risa> está bien tenés cinco dedos, ¿no? Nada más. Y está solo Agustín Luna aquí en la otra oreja. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, desde Colombia eh, dicen que qué bonito que suena esta guitarra, que estamos cenando con Martín y Manuel, también está Caramelo, que están escuchando. Dice, increíble, yo siempre he tocado así la guitarra, dice Pablo Cala, dice, pero en mis sueños, cuando duermo. Eh, <risa> Eh, Claudio de la azotea también saludos desde la previa de Catupecumachu, en GAP. Eh, Silvia Catino, escuchando La Otra Oreja. Eh, Genia, desde Ituzaingó, feliz carnaval. Eh, bien bueno, bueno, un abrazo a todos los oyentes que sí, se prenden. Sí, sí. Eh, bueno, impresionante bien. la cantidad. Eh, bueno, he perdido la versión que me ha mandado Marina alguna vez...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 Eh, Sepe, ¿te animás a cantarla? No, tampoco Bueno, yo no puedo por mi Por mi registro y Dale la Vamos, vamos con el tono. Bien, bien, vamos a ¿Tenés la letra por ahí? enseguida ¿A que ah, se puede? Sí, a ver Estoy conociendo ¿Te a acá? Sí. Estoy ah. conociendo acá este maravilloso una rosa, que yo Voy allá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 entrañable transparencia de tu querida presencia comandante chivala y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Ahora. Gracias Sebastián Piantoni en la operación psicotécnica Agustín Luna en guitarra Cepe en la voz y, y la vergüenza de Pablo que me dijo que cante yo Y alguna <risa> vez Zafó. metí la voz Hasta siempre Hasta la victoria siempre a little Anna.